Vamos a estar charlando con Aluén segel Ella es representante en Santa Cruz del Instituto Nacional de Teatro y a quien ya estoy saludando. Hola, buenas tardes, Aluén. Hola, buenas tardes, María. Gracias ¿Cómo? por la invitación. No, no, al contrario. y eh, Bueno, estamos eh, en próximos días ya a tener este, en nuestros pagos Eh, la Fiesta Nacional de Teatro en Santa Rosa La Pampa. Contanos cómo surge este evento. Bueno, la fiesta eh, eh, es una fiesta nacional, es una fiesta para todos los teatreros del país. Sí. Eh, todos eh, los elencos que ganaron sus respectivos provinciales Ajá. se reúnen en un lugar, en este caso en Santa Rosa, Eh, va a ser ahora en octubre, entre el 23 y el 30 de octubre. Eh, esto a través de las gestiones de José Jerónimo, representante de La Pampa y el, la Municipalidad de Santa Rosa, que se proponen como como cogestores y organizadores de esta fiesta. Eh, siempre es así, digamos, es en, lugar, en diferentes lugares del país y esta uh -huh. vez eh, nos toca en La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, por lo cual estamos muy contentos. Y todos los representantes de, de patagonia estamos involucrados en, en la organización bien hay una cuestión así de organización regional claro es una organización sí. nacional porque sí. el instituto es nacional sí. pero quienes representamos en a provincias de la patagonia estamos involucrados en, en actividades específicas de la fiesta eh, bueno que requieren una una organización eh, previa y colaborando con nuestro compañero José Jerónimo uh -huh. en, en en concretar muchas de estas actividades, que en mi caso, por ejemplo, son muchas de las actividades complementarias, Ajá. o sea, aquellas que van por fuera de la programación de las obras eh, de las provincias, ¿no? Sí, ¿ya hay obras confirmadas al WEN? Eh, ¿A qué...? Obras están todas confirmadas Bien. en todas las provincias. Sí. Cada provincia va a tener su obra representativa y además va a haber obras de, de diferentes lugares del país como invitadas. Muchas van a suceder en, en la carpa principal, porque va a haber en el predio de las vías, se va a armar un espacio muy grande donde va a haber un escenario y una carpa. Uh -huh. Varias carpas, una más grande y otras más pequeñas iban a suceder varias varias funciones para para todo público digamos y principalmente para toda la comunidad de, de Santa Rosa y, y las cercanías no no es para que la fiesta sea para para todos no solo para para los teatrereles está este evento está previsto entre el 23 y el 30 de octubre como vos bien dijiste y uh -huh. vienen obras entonces de eh, distintas provincias así es Vienen obras de distintas provincias de todo el país y vienen obras eh, que representan a sus provincias y vienen obras invitadas, algunas de renombre, como por ejemplo Terrenal de, de Mauricio Cartún. Ajá. Es una una programación bien completa eh, que yo creo que en breve va a salir ya eh, la promoción de cada una de, de estas actividades. claro Y además va a ser una fiesta que va a estar muy atravesada, por un lado, por la cuestión del regreso, porque es una fiesta que se viene postergando claro. por la pandemia hace mucho tiempo. sí sí Y por otro lado, también va a estar atravesada por las cuestiones de género, que es algo que en el Instituto se ha comenzado a trabajar hace relativamente poco. Y, bueno, y en esta fiesta va a tener va a una presencia presente. importante. Bien. Sí. Vos nos comentabas en, con anterioridad que desde el... Instituto Nacional de Teatro se ha creado, se ha formado un observatorio de género, ¿sí? ¿Es así? ¿Nos sí. podés ampliar un poquito? Se, se ha formado un observatorio de género, con perspectiva de género, para tener una mirada global sobre estas cuestiones eh, dentro del instituto, por un lado dentro del instituto como institución, sí. y por el otro lado con las prácticas, desde la redacción de los formularios, por ejemplo, hasta... Eh, el trabajo de contenidos en los textos y hacer una mirada como general de cuestiones que nos parece ya importante eh, empezar a, a discutir y, y a pensar no sí por eso surge el observatorio hace dos años y medio bien, bien bueno no como vos nos decía recién se trata de eh, el observatorio de hacer una mirada hacia adentro del instituto pero también, como vos misma dijiste, hacia el contenido, el contenido de las uh -huh. obras, el contenido de los textos, todo eso va a estar este observado? Ah, sí, eh, va a estar eh, observado, siempre, digamos, lo estuvo, pero de alguna manera esto es ponerlo en palabras y en espacios de discusión, ¿no? Ah, sí. Eh, sin intentar ser... Eh, eh, digamos, un, un, un espacio de, de, de juicio, sino más bien de discusión, ¿no? Sí, sí, sí, lógico. Para que podamos discutir de, de estas temáticas. Sí, una revisión. Por eso dentro de la fiesta se hacen dos foros. Bien, contanos esos foros. Dos foros con foros, perspectiva o sea, de género. Dos foros con perspectiva de género va a haber. Sí, en va fecha, a haber dos foros dentro de esas fechas, sí. Dentro de esas fechas eh, hay, hay dos espacios que están destinados para eso donde diferentes grupalidades del país van a exponer, por un lado, su trabajo en territorio, uh -huh. con respecto a perspectiva de género y diversidad, y, y va, donde se van a plantear determinados tópicos como estos, ¿no? De, bueno, qué es lo que llevamos arriba del escenario, qué pasa con la violencia en el teatro, qué pasa con los espacios de trabajo, desde los talleres hasta los espacios eh, escénicos... Eh, la idea es que estos foros nos sirvan también como observatorio para tener un material eh, y una mirada más federal, ¿no?, con respecto a esto. Claro. Muy interesante esto y muy interesante para las, las que somos feministas, digo, eh, pensar que va a haber esta, estas cuestiones este, que, sean, que sean revisadas, que sean cuestionadas, que sean este, repensadas, Y, y también debatidas, por supuesto, así que me parece algo muy, pero muy interesante. Eh, sí, bueno. esperemos esperemos además que las compañeras de Santa Rosa se sumen y, y puedan realmente generar eh, un, un encuentro eh, para para hablar de estos temas, para compartir eh, claro. entre todos y, y, y quizás también eh, que nos sirva a nosotros como observatorio, como insumo para para, para el planteo de políticas eh, concretas, ¿no? Políticas públicas. Tal cual, sí, esa, esa es, la, es la idea, sin duda, supongo. Eh, eh, ¿Tenés idea ya de la cantidad de, de, de obras que van a estar aquí para su presentación? Todavía Te puedo no. decir te puedo decir no la, no la cantidad de obras pero sí la cantidad de funciones Ajá. y hay más o menos programadas 150 funciones Ah, pero muchísimas, muchísimas. En entre semana. los elencos eh, entre los elencos que que vienen de diferentes provincias más todas las invitadas más todos los grupos de la pampa que van a tener en eh, muchos van a tener su participación en la carta claro fundamental Qué, qué buena idea qué buen evento lo estaremos esperando con, con mucha ansiedad todavía faltan unos días pero no tantos no tantos no tantos eh, no tantos es lo... nosotros estamos a full trabajando a contrarreloj claro. para llegar con, con todo con todo en condiciones así que entonces del 23 al 30 de octubre allí en las en el predio de, de las vías del ferrocarril Sí, esto va a ocurrir en el predio de las vías sí. va a ocurrir en en el Teatro Español, en las salas independientes de, de Santa Rosa, eh, va digamos va a abarcar gran parte de la ciudad. Buenísimo, va a estar conmocionada la ciudad con tanto movimiento, sí. me parece genial, y ojalá podemos, podamos este, ver la mayor cantidad posible de obras y, y la participación, por supuesto, de nuestras compañeras y compañeros de acá, de, de nuestro pago. Así que, bueno, supongo que cuando tengas, este no sé, la grilla, el cronograma, eh, podemos estar informándolo a través de, de, de tu palabra, que sí, claro. te podemos volver a llamar cuando Por estemos supuesto. más cercanas a las fechas, como para poder este difundir, eh, nada, específicamente las funciones que se van a llevar a cabo aquí en, en nuestra ciudad. ¿Sí? sí, María, claro, estamos bueno. a disposición. Bueno. Aluén, eh, gracias por estos minutos. Eh, sabemos que estabas en una reunión y te estábamos interrumpiendo, pero a nosotras se nos termina el programa. Así que eh, muchas gracias por este estos momentos, por estos minutos que nos concediste. Seguimos en contacto, por supuesto, y para más información. Y un abrazo grande de aquí, de, desde La Pampa. Bueno, un abrazo grande, María, y esperamos a todos los los compañeros de, de Santa Rosa. Claro que sí. Hasta pronto, Aluén. Hasta luego. Hablábamos con Aluén segel ella es representante del Instituto Nacional de Teatro de, de la ciudad, de desde sí, desde la provincia de, de Santa Cruz. Nos contaba cómo va a ser este evento,